y la importancia de la gripe sobre todo radica eh, el impacto más grande tiene que ver en los niños pequeños sobre todo los menores de 5 años esto es importante aclararlo porque actualmente la, la campaña nacional de vacunación contempla la vacuna en forma gratuita a todos los menores de 2 años pero en otros países se contempla en los menores de 5 o sea que aquellas personas que puedan vacunar a sus niños entre 2 y 3 años que no lo cubre el calendario nacional podrían acceder a la vacuna a pesar de ser niños sanos ¿no? es, o sea, se, se debería recomendar la vacuna digo mejor dicho Y después, la población mayor de 65 años, que es el otro grupo etario, que también sufre las consecuencias de la gripe, ¿no? Cuando digo sufre la consecuencia es tener eh, enfermedad grave, llegar a internarse por la gripe o llegar a, a, a morir de gripe, ¿no? Entonces, eh, estos dos grupos etarios importantes que se vacunen ma mayores de 65, menores de 2 por la campaña y si es posible aquellos menores de 5 años también niños sanos, es importante que, que se llegaran a, a, a vacunar y, y por supuesto, vuelvo a aclarar, el calendario no los cubre, pero por ahí por la obra social pueden tener un descuento y en casos especiales se puede vacunar. Y después están los grupos de riesgo, sacando por la edad, que son aquellos pacientes que tengan enfermedades que predispongan a tener una gripe grave, como por ejemplo, ¿qué enfermedad? En los adultos es muy común la presencia En los niños también eh, de, enferma, de alguna enfermedad pulmonar como asma por ejemplo como bronquitis crónica Los pacientes fumadores que tienen EPOC eh, Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica Con insuficiencia renal crónica los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? eh, pacientes que están en tratamiento oncológico o pacientes con algún tratamiento inmunosopresor como corticoides o los pacientes HIV. ¿no? Son el, el grupo de riesgo más grande eh, para la gripe. Y actualmente, que ya se lo contemplaba hace muchos años, pero se le ha dado mayor importancia, lo que es el grupo de pacientes diabéticos y el grupo de mujeres embarazadas. Quiero recordar que el paciente obeso el paciente obeso también tiene que recibir vacuna antigripal cualquiera fuera de la edad que tenga, porque también está dentro del grupo de riesgo de tener enfermedades complicación grave de gripe. Y un último grupo de riesgo que no lo nombré, son aquellos pacientes, sobre todo niños, con enfermedad neurológica. algún ¿no? paciente que tenga alguna enfermedad neurológica, convulsiones, o tenga eh, un retraso madurativo grave, ¿lo? que son aquellos pacientitos que están en cama, que no se movilizan, ellos también deben recibir vacuna antigripal porque tienen aumento de riesgo de tener gripe grave. Y otro aviso que quiero pasar, hay un grupo de, de, de población que nos olvidamos que es entre los 50 y 65 años. Estados Unidos y algunos países de Europa vacunan a este grupo etario entre 50 y 65. ¿Por qué? Porque a pesar que no está recomendado por la edad, pero se ha visto que en ese grupo de edad, en esos 15 años, hay gran cantidad de personas con eh, enfermedades crónicas que aún no están diagnosticadas. Como por ejemplo una de ellas es la enfermedad coronaria. Está visto que la gripe, o sea el virus de la gripe, produce eh, mayor posibilidad de tener infarto de miocardio. Por eso la vacuna antigripal estaría de, de en una cierta manera protegiendo contra el infarto de miocardio. Mirá qué, qué importante que es, es la vacuna antigripal. Eh, o sea, la, la vacuna tiene una protección indi individual y tiene una, una protección global, o sea, a, a toda la población. Cuando uno habla de, de protección global a toda la población, sí. está visto que aquellas poblaciones vacunadas para gripe disminuyen el riesgo de internación, se disminuye la mortalidad por gripe, sí. eh, y la protección individual de no tener gripe es alrededor de entre 70 y 80%. O sea, esa es la posibilidad que yo tengo de no tener gripe con eh, la vacuna antigripal. Pero, si yo tengo una enfermedad que me predispone a internarme por gripe, se reduce eh, en un casi en un 90% a la posibilidad de que yo me interne por gripe. ¿Se uh -huh. entiende? O sea que la protección, sobre todo, no está tanto a no tener gripe, sino a que vos te internes por gripe. O sea que, que ten, tengas una gripe grave, sí. que tengan que internarte por, por una anemonía. Bien, la gravedad perdón de la gripe tiene que ver, aunque por ahí no, no es solo el virus de la gripe el que produce daño. El virus de la gripe predispone a que el paciente tenga neumonía por una bacteria que la más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Ese sí. es la bacteria que aprovecha la oportunidad en el paciente que está con gripe para hacerle la enfermedad y luego el paciente presente en neumonía. De paso a paso el aviso, paso sí. el aviso ya que me preguntaste muy bien, eh, esta bacteria Streptococcus pneumoniae eh en este grupo de riesgo que yo mencioné está indicada la vacuna antineumocócica. ¿no? Eh, eh esa vacuna también sí. también la está dando el Ministerio de, eh está en el Plan Nacional sí. de vacunación para los grupos de riesgo. O sea, que es importante que esto lo, lo, los pacientes lo pregunten al médico si pueden recibir la vacuna antineumocócica. En realidad pueden recibirla todos, no no hay contraindicaciones casi para recibirla, igual que la vacuna antigripal. Bien. Y entonces, si yo estoy en el grupo de riesgo, mayor de 65, tengo una enfermedad crónica. Sí. Eh obeso embarazada etcétera. Bueno, la embarazada por ahí se podría sí. discutir el caso individual pero en los otros grupos se pone la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica si nunca se la colocó la vacuna antineumocóxica eh, se la vacuna se la coloca una sola vez en la vida en los adultos ¿no? ah. en los niños hay otras vacunas que sí. te, de paso a paso el aviso en los menores de dos años para los grupos de riesgo actualmente el calendario nacional de vacunación contempla una, una vacuna que se llama preenar 7 sí. que eh, está disponible actualmente eh, para los niños de riesgo no grupo de riesgo o sea aquellos niños con eh, bronquitas autobia crónica sí. con HIV inmuno comprometido por otra causa oncológico etcétera no bien